La historia del Family, como se lo conoció en Argentina, comienza en Japón antes que en Estados Unidos, ya que el modelo que llegó a Argentina se basó en el Famicom en lugar del NES americano debido a la alta piratería que China difundió de la consola japonesa. En Argentina, hasta hace poco, no se sabía que el famoso Family Game era un clon del Famicom porque no se conocía la existencia de esta consola en nuestro país. Las consolas de tipo family se separaban en dos grupos, las de marca reconocida, nacionales, o las de marca desconocida, s piratas chinas, entre otras. La realidad es que las dos eran piratas, pero la diferencia estaba en la garantía del distribuidor: una tenía y otras no. Llegó Turbo Game, la máquina que lleva a tu casa los mejores juegos de las galerías de video games. Ahora en tu casa podés tener Turbo Game, única en su estilo, con más de 300 variedades diferentes de juegos. Turbo Game, compatible con Nintendo y compartible con papá. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu Video Club Turbo Game. Lo que nunca llegó a la Argentina es el Disk System. Que salió solamente para Japón, ya que afectaba únicamente a la consola Famicom, que acá no llegó. Como la mayoría de los dispositivos que salen solamente en Japón, no prosperan en el resto del mundo, pero no deja de ser un interesante accesorio para la consola, ya que incorporaba juegos a través de discos similares de 3 pulgadas y un cuarto. Incluso al día de hoy hay consolas de Family Game que se siguen vendiendo: la consola Pegasus, la Action Set, la consola similar a la PlayStation 1. La consola Electrolab, la consola BitGame, entre otros. s m i r m e está llevando la cara de mí! ¿Con qué estás jugando? Con esto. ¡No, hermano, no! ¡Dame、no, no、al CES! ¡Electrolab es ahora! ¡Electrolab Ending Man! ¡Para un cachito! o t o m á voy p r o b a con esto! ¡Electrolab Ending Man! El otro nivel en videojuegos. Electrolab se juega con vos. s e j e j e j En un comienzo, Nintendo pretendía que Atari lanzara la consola Entertainment System en Japón y después probarla en Estados Unidos, pero antes de realizarse el trato, el presidente de la compañía Atari renuncia y los trabajos quedan por la mitad. Por lo tanto, no se cumplían los plazos que esperaba Nintendo. Por tal motivo, la consola NES, o Nintendo Entertainment System, como se la conoce mundialmente, fue lanzada en 1985 como prueba para Nueva York. Y los comerciantes de la época vendían las consolas con la condición que Nintendo volviera a comprar las consolas que no fueran vendidas. Gente de Nintendo controlaría las ventas en los locales para ver la repercusión de la gente sobre este producto. La consola fue un éxito y para fines de 1986 ya se estaba vendiendo en todo Estados Unidos. Y también se comenzaba a vender en el resto del mundo. La consola venía con dos joysticks estándar: una pistola, un transformador, el cable RF y un cartucho con dos juegos. El Duck Hunt y el Super Mario Bros. Todo por el precio módico de 150 dólares. Hoy por hoy, en la Argentina, consolas como Family Game se consiguen a partir de 150 y 200 pesos. Un costo bastante bajo considerando que es un clásico.